Vamos a hablar con una docente este, que está aquí también esperando y que fue una de las primeras que llegó、eh, y más o menos estuvimos hablando un ratito. Ella está de ocho meses está casi para parir. Es más, ahora ya tiene un control ginecológico a las diez y cuarto. Igual、eh, a hacer todo hablar un ratito con nosotros. d e c í n e s tu nombre, por favor, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es、eh, Carolina García. Bueno, contanos tu historia. ¿Por qué estás reclamando acá? Eh, venimos a reclamar por el desamparo que hemos tenido por parte de SEMPRE. Sabemos que es una problemática, que hay una cuestión de conflicto de intereses de ambas partes, pero nos parecía que lo más coherente era venir a reclamar a, a SEMPRE, que es nuestro prestador y es quien, quien toma nuestros aportes y quien debería darnos una respuesta, o una solución a este problema. Y que además、eh, fueron los que nos garantizaron, digamos, que nos íbamos a dar una cobertura de un 100% más en los planes especiales. Como por ejemplo el plan materno. Estás de ocho meses, estás casi.、De、ocho meses, sí. ¿Cuál es la sensación después de una situación como esta que no se resuelve? Vos como persona, ¿qué sentís? Un desamparo total y angustia porque uno nada, tiene programado y organizado el nacimiento de su hijo con su médico en, en, una, en un centro privado y bueno, y ahora de un día para otro es como que siempre te deja completamente desamparada. Hay que reorganizar todo y que eso incluya la economía familiar, porque hay que tener el dinero para abonar todas las consultas que no van a ser reintegradas al 100% y además el parto o la cesárea que, que vayas a tener. O ya tuviste que pagar algo o todavía no pagaste nada. Sí, yo vengo pagando las consultas ginecológicas. Hasta la fecha me las han reintegrado, me queda una sola que fue la del mes de enero, que aún no me la han reintegrado, pero hasta la fecha yo he recibido los reintegros.、Eh, pero bueno, hoy. Decidí sacar el turno con el control de o s c e t r a el primero del mes de febrero、eh, para poder recibir el último reintegro del 100%, porque ya a partir de mañana, de los 3.500 pesos que me cobra mi o c t r a para el control del embarazo, voy a recibir、eh, 800 pesos. Un poco, ¿eh? Claro, yo por ejemplo en e l mes de febrero voy a tener entre 3 y 4 controles porque estoy en el último tramo del embarazo, por lo tanto tengo que contar con esos 3.500 pesos entre una semana y 10 días. Eh, y el r e i n t e en menos de una quincena tenía que poner 12 mil pesos para solamente para controlar para controlar el embarazo exactamente y además、eh, empezar a juntar el dinero para el parto o la cesárea que justamente bueno ahora que tengo el control voy a t r a b l a r con el médico a ver cuánto va a ser ese monto para saber cuánto dinero es el que el que tengo que contar en marzo para poder tener el parto o la cesárea porque lugar de estar, no, no me lo va a dar ni un anticipo en lugar de estar disfrutando de tu nueva vida, tenés que estar preocupándote por otras cuestiones que se podrían resolver mucho más fácil. Exactamente. Es a pie. Muchísimas gracias. g r a c i a s a vos.